Encuentros cercanos Es hora de hablar Y lo vamos a hacer con un investigador aragonés Como el que canta Un investigador aragonés entre primera un amigo Una persona extraordinaria Y un escritor que está llegando a muchísima gente Él es Carlos Oyes Carlos Oyes, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches Bruno, un placer bueno, estar contigo en la Rosa de los Nicos. El placer eh, es mío, porque eh, compartimos eh, tierra, ¿no? Eh, compartimos eh, aragonesismo, uno lo es eh, por adopción, uno lo es eh, por nacimiento Pero eh, tiene algo, ¿eh? Esa tierra, la capital del desierto, Zaragoza Sí, nunca mejor dicho, ¿verdad? La capital del desierto, la verdad que sí que Esto es un gran despoblado, pero en todo muy armonizado, ¿no? Los aragoneses son buenos así. Oye, publicabas eh, en redes sociales estas muy activamente, últimamente. Eh? Hoy publicabas eh, una cosa, bueno, hoy, estos días, y si lo he estado viendo hoy. Una cosa que yo creo que se puede transmitir y que mmm, me vas a permitir. Habla también de ti Y yo a ti te considero una persona de éxito, una persona con éxito. El éxito no no es vender 200.000 libros. Tú vendes muchos libros, ¿eh? pero no es vender 200.000 libros, ¿eh? tener mucho dinero, sino tener una vida íntegra y demostrar esa integridad y ser feliz. Y tú decías, ¿qué es el éxito? Y me parece una frase que tú replicas de alguien, es una fotografía, y me parece extraordinario. si te parece, vamos a, comentar, a comenzar esta conversación con él. Dices, ¿qué es el éxito? Reír mucho y con regularidad ganarse el respeto de personas inteligentes y el cariño de los niños ganar el aprecio de los críticos sinceros y aportar la traición de los amigos falsos apreciar la belleza encontrar lo mejor en los demás en dejar el mundo un poco mejor ya sea mediante un niño sano un trozo de jardín o un rescate de un grupo social saber que por lo menos una vida respiró mejor mejor por haber vivido tú eso es tener éxito pues yo considero Carlos que tú eres una persona de éxito porque cumples esos requisitos oye, muchas gracias pero vamos, yo esto lo resumiría en, en muy pocas palabras ¿eh? simplemente ser humano de verdad no hace falta no hace falta grandes pretensiones que si te ciñes a lo que es ser una persona, un, un humano eh, conlleva todo eso conlleva el respeto, el cariño conlleva el saber entender conlleva el perdón, conlleva muchísimas cosas, ¿vale? y todas, todas, todas buenas, entonces, y todo lo encierra a la humanidad, no, no hay que, no hay que hablar mucho más de esto. Sí. Te voy a hacer una pequeña encerrona con lo que te voy a decir con, con mucho cariño. ¿eh? Yo me acuerdo cuando vivía todavía en Zaragoza o estaba entre Zaragoza y Madrid y hay mucho... Y no, bueno, es que siempre he estado entre Zaragoza y Madrid y yo nací en medio camino, creo yo, ¿no? Pero cuando iba mucho por eh, Zaragoza hablaba mucho con un amigo que tenemos en común y me hablaba de ti y no te conocía todavía y hablaba maravillas de ti como investigador, como persona como, como todo, pero sobre todo como persona y digo, ¿quién será este Carlos Ollés? y después eh, lo pude conocer y, y bueno, pues eh, fue yo me arrepiento muchísimo de no poder tener tiempo suficiente para personas como tú porque la verdad es que eh, cuando se está contigo uno se, se llena, ¿no? Eh, De, de, de algo, de, de positividad de mensaje eh, y no hace falta que se llene de conocimientos eh, del más allá de ovnis, eh, de templarios no, eso también, pero sobre todo se llena de, de, de saber humano que es eh, lo importante y, y qué importante es en alguien que vive el calor, eh, vive el frío vive el viento, vive el viaje vive la emoción, pero sobre todo vive el ser humano, hay que vivir el ser humano ¿eh? Sí, la verdad que sí eh, eh, digamos que esa parte tan tan especial que tenemos nosotros que es esa no sé esa humanidad como he dicho antes eh, hay poco poca gente que lo saque que lo aflore no fíjate yo soy feliz simplemente con estar al lado de personas con compartir mis cosas con escuchar a los demás eh, no me hace falta ni grandes grandes cosas no para para tener esa felicidad para sentirla yo solamente. Me conformo fíjate pues un momento contigo tomando café en Zaragoza soy feliz no me hace falta nada más eh cualquier persona que, que pueda compartir una, una una charrada como decimos aquí en aragón, mm. pues bueno pues pues también soy feliz, o sea, no me hace falta grandes cosas a ¿vale? y yo disfruto con, con cosas pequeñas, disfruto con, con miradas, disfruto con sonrisas, disfruto también de partiendo sobre el tema ovni claro también. claro ¿Y que va unido todo claro. Claro, con todo, con todo. Pero no busco mucho más allá, ¿sabes? Eh, a mí me enseñaron a disfrutar el momento. Mis abuelos me decían que lo vivido pasado, pasado está, pero se aprende algo siempre. Y, y es verdad, ¿verdad? Eh, es ese momento en el que has, le has arrancado la sonrisa a una persona. Mira, yo soy de los que piensan que la única cosa que te vas a llevar al otro mundo si te llevas algo serán las sonrisas de la gente. Eso es lo único que te vas a poder llevar, porque desde luego podrás ser muy rico, te dé muchísimo dinero, te dé éxitos, todo lo que quieras. Lo único que te vas a poder llevar de aquí, es, según lo entiendo yo, son las sonrisas de las personas. Es lo único, creo, que creo, que te vas a poder hacer como tesoro tuyo hacia el otro lado. Tú has hecho tus investigaciones eh, sobre este tema, sobre el tema paranormal, sobre el tema OVNI, sobre muchísimas eh, cosas en Aragón. Te has centrado en Aragón porque en Aragón hay mucho eh, que investigar sobre este tema. Uf, por Dios. En Aragón tenemos eh, muchísimas zonas muy calientes de, de fenomenología OVNI. Es que eh... están, perdóname, las montañas más altas de España, el Pirineo más alto, eh, más... Eh, tremendo y terrible, entre comillas, terrible, y el desierto más puro, eh, a 200 kilómetros. Eh. Sí, sí, el contraste es tremendo. Nosotros tenemos un contraste impresionante en cuanto a lo que tú dices perfectamente, el pirineo verde, todo lleno de agua, muy alto, con la aridez, la llanura de los monegros, ¿verdad? Es un contraste y además, realmente en línea recta, pues habrán, como muchos son 100 kilómetros, y es mucho, y es mucho lo que estoy viendo, pero bueno. Sí, la, realmente es, es un contraste tremendo tremendo. Pero vamos, la magia del de, todo lo que es Aragón En cuanto a sitios muy especiales Está, y sigue muy viva y muy latente Porque a día de hoy a mí me siguen llegando Pues casos muy concretos Y muy especiales Eh, que investigar sobre estos casos tan, tan extraños como la oncología, por ejemplo. Hace poquito vi una conferencia tuya, estuve en una conferencia tuya en Madrid, hablabas de muchos sitios, eh, epicentros del misterio, normalmente construcciones de algún tipo, construcciones que hubieran estado algunas órdenes secretas, órdenes medievales por medio, fue espectacular y ver algunas imágenes de alguno de esos sitios que tú habías ido a todos ellos. Esa es una cosa fundamental que tú has hecho. Es eh, conocer mucha información sobre el mundo del misterio, pero sobre todo vivirlo e ir a los sitios en donde se han producido los hechos antes o después, eh, pisar el terreno. Correcto. Es que yo creo que no puedes escribir algo como una investigación eh, sin haber estado en el sitio. Es que lo he estado al testigo. Precisamente si más lejos, mañana voy a Pamplona a investigar, a un bueno, a recoger... ...el testimonio de una persona que tuvo una, un contacto cercano con un OVNI... ...pero bueno, hay que estar, hay que vivirlo, hay que estar allí... ...y hay que hablar sobre todo con el testigo, ¿vale?... Es, ...es que si no, no sirve para nada... ...mira, hoy en día lo sabemos todos... ...podemos llegar un libro solamente con la información que tenemos en Internet... ...pero para mí eso no es hacer un libro... ...eso es simplemente copiar y pegar... Eh, eh, ...para yo, ya te he dicho antes que necesito contacto... ...yo, yo voy a los sitios y me intereso por la gente... Eh, hablo con ellos e intento ver la parte más humana incluso de la persona que ha tenido un avistamiento ovni para mí eso es fundamental tú acabas de publicar un trabajo, un libro en la editorial de Cidonia que se llama Matarraña Secreta y tiene que ver con una comarca que se encuentra en Aragón que se encuentra en Teruel y donde hay muchísimas cosas, hay muchísima historia muchísimas órdenes, muchísimos misterios de ayer y del hoy Correcto, es mi comarca, yo nací yo nací ahí en el Matarraña, en Valderrobres, lo que es su capital en estos momentos, eh, y bueno, pues es una comarca muy especial porque eh, como todas las comarcas limítrofes que, que digamos han estado un tanto apartados de lo que sean las vías principales, se han mantenido como más puras en, los, en el tipo de tradiciones, y arraigambre, de cuestiones pues no sé, pues un tanto eh, cerradas como pues la brujería, eh, todo lo que eran los cultos extraños o... ...con bueno, las ritualizaciones... ...todo eso se ha mantenido muy virgen... ...y muy pudo en esta comarca ¿no? Yo esto lo he vivido desde muy pequeño... ...yo eh, bueno pues... ...está claro que yo cuando era chiquitín... ...no tenía televisión en casa... ...y para mí la televisión era... ...pues sentarme al lado de mis abuelos... ...que me contaran eh, historias... cuando cuando ...sobre todo el invierno al lado del hogar... ...y yo nacido con... ...con, con esa digamos... Esa, ...ese tipo de enseñanza ¿no? El, ...el vivir junto a una persona mayor... ...que te va transmitiendo estas cosas... ...tengo que decir... ...que la mayoría de las cosas que he volcado... ...en el Matarraña en el Secreta... ...en este libro... Eh, el primer ...la primera, digamos... ...toma de contacto con el misterio... ...con la parte mágica del libro... ...de cada una de las intérpretes que yo propongo... ...es a partir de lo que me han comentado... ...la gente mayor... ...y voy a, a romper un avance aquí por nuestros abuelos... ...porque tenemos muchísima información... ...tomando el sol en los parques... ...y nunca mejor dicho... Y la estamos perdiendo en todas, las, en todas las entrevistas que me han hecho Digo lo mismo eh, nuestra gente A nuestra gente mayor no se le hace caso mm. Y es nuestra gente mayor la que tiene, digamos, esa sabiduría Que nos la tendría que estar permitiendo a nosotros Y nosotros por dejadez, y me incluyo también yo, ¿eh? Nosotros por dejadez no les hacemos caso Bueno, pues bien, yo, a partir de nuestros mayores ...he tirado del hilo... ...luego está claro que me he documentado... ...y he ido a los sitios... ...he ido investigado... ...pero en la primera parte... ...la primera parte de cada una de las cuestiones... ...que yo vuelco en este libro... ...en este casi en el, en el resto también... ...la mayoría de, de los demás... Eh, ...ha sido a partir de hablar... ...con la gente mayor... ...para mí eso es de vital importancia... ...¿vale?... Eh, ...yo siempre he tenido la creencia de que... Eh, ...bueno, a, a hacer como las antiguas tribus... ...americanas, es decir... El consejo de los guerreros era de, de los de los mayores, ¿no? Eran los más sabios, eran los que de alguna forma orientaban a los guerreros cómo tenían que hacer las cosas. Ellos se dejaban eh, a aconsejar por la gente mayor. Bueno, pues para mí eso me pareció un gran ejemplo y lo he tratado de poner siempre como algo para mí, como como una, una meta a seguir, ¿no? Yo siempre, siempre pido tenido un sitio para investigar algo lo primero que he hecho ha sido hablar con la gente mayor del lugar. Y te puedo garantizar que salen cosas fantásticas que estaban a punto de perderse y que se han podido recuperar simplemente por el hecho de hablar, hablar y en este libro, en Batarreña Secreta hay mucha información de esa de las hay cosas que han pasado en el lugar pero sobre todo de las cosas que te han contado que ha pasado en el lugar y la tradición, eh, la gente de siempre la gente mayor es la que cuenta lo que ha pasado y es la que cuenta la verdad los hechos y además con un lenguaje absolutamente humano porque lo cuentan como lo han vivido no, no, no hay metáforas es la realidad de cómo han sentido las cosas claro, mira, eh... Si tú te fijas cuando te cuentan las cosas, a la mayoría de ellos les brillan los ojos. Es que mm. es algo distinto. Lo están volviendo a vivir. Eh, tienes la prueba palpable de lo que, te, lo que te están contando es real, es cierto. Ellos lo han vivido, ¿vale? Entonces eso no se puede despreciar. Eso hay que plasmarlo a algún lado y hay que hacer de, de lo que sea posible para que no se pierda. Y es lo que yo intento. es Quizás y llega a un extremo un tanto enfermizo ¿no? por mi parte de intentar buscar siempre esa tradición oral de los más mayores pero para mí creo que es necesario hacerlo esos eh, mayores eh, se encuentran en ese libro en batallaña Secreta y también se encuentra en otro que engloba un poquito todo lo que estamos hablando Aragón Sobrenatural que se publicó hace muy poquito en donde hay decenas y decenas eh, de demostraciones de estas investigaciones sobre las que estamos hablando Correcto, correcto. Bueno, tenemos un montón de casos, tenemos 21 casos que he recogido, no están todos los que tengo investigados, pero bueno, yo creo que son, digamos, un poco los más sobresalientes eh, que han sucedido aquí en Aragón. Algunos históricos, como está claro, el duende de Zaragoza tenía que ponerlo, porque fue algo muy importante que aconteció en nuestra tierra, pero también casos investigados por mí, y, y Casos, digamos, bastante íntimos por la parte de la persona que me ha comentado el, el caso. Dícese, pues por ejemplo, de tema pues, de visitantes de dormitorio. Eh, muchísima gente que le ha acontecido este tipo de tema no lo quiere contar porque es algo, una vivencia muy, muy íntima y, desde luego, prácticamente increíble. ¿no? Bueno, pues yo muestro este tipo de, de intimidad un tanto extraña o anómala en este libro. Eh, de alguna forma buscando la liberación tanto del testigo como de la persona que lo pueda leer porque yo lo que pretendo también un poco es que con este libro la gente se vea reflejada hay muchísima gente que en estos casos se ha visto reflejada y a posteriori me ha llamado me ha llamado para, para hablar de lo que le acontecía a esa persona es decir, yo he sembrado digamos con este libro de Aragón Sobrenatural y he recogido el triple de frutos Solamente por haberlo publicado, porque muchísima gente se ha visto reflejada. Volvemos a hablar de que los libros también tienen esa parte humana, ¿no? Claro, y lo que has dicho, el triunfo es el publicar un libro, no que se vendan 200.000. Eso es estupendo, si sí pasa, pero lo importante es publicarlo y conocer esas investigaciones que uno ha realizado con todo el espíritu, el tesón y el amor del mundo, ¿no? Bueno, sí, desde luego eh, hay que ponerle los cinco sentidos al libro, y que ponerle cariño. Si no, yo creo que no, nunca tendrá un sentimiento. Es decir, hay libros vacíos, hay libros que simplemente vuelcan información y ya está, y hay libros que muestran sentimiento. Yo intento que mis libros muestren sentimiento, lo que yo he vivido, lo que yo he sentido cuando he entrevistado a las personas. Si no, para mí el libro el libro es muerto, o sea, no, no tiene, no tiene ese espíritu necesario para que conecte con las personas. Autor de multitud de libros relacionados con sus investigaciones sobre el mundo del misterio, acaba de publicar Matarraña Secreta en la editorial de sidonia y muchos otros trabajos. Carlos Oyes, nuestro invitado, nuestro encuentro cercano esta noche ha sido con él. Carlos, mil millones de gracias por estar con nosotros y poder, poder contar contigo entre los amigos. Pues mil gracias también a ti, Bruno, por haberme dejado compartido un momentito de La roja de los Vientos y por tenerte a ti también como amigo.